Gisela, ¿cómo andás? Saludos para la mesa, para toda la audiencia de la s 107. Queríamos saber cómo va, cómo viene la jornada, cómo se están preparando, se llegó al objetivo, ¿no? Mira, mamá, lo que costó en estos tiempos, con decretos, aumentos,、eh, la gente con la cabeza en otra cosa, pero sí, estamos, la verdad que estamos muy contentos. Eh, fue muy duro, muy duro juntar juguetes para 1.500 chicos. Tuvimos que e l e g i m o s bajar un poco la calidad porque los precios están no por las nubes, por arriba de las nubes. Así que bueno, fuimos por juguetes un poco más chicos que todos los años para que nos pueda alcanzar el presupuesto. Y en el día de ayer, compramos las. Perdón, antes de ayer compramos los últimos juguetes, los últimos juguetes. Y quedamos, no sé, 95 mil pesos abajo que nos prestaron. Empezamos a juntar de a mil quinientos pesos eso que falta. Y creo que estamos a once mil pesos, doce mil pesos de lograrlo para devolver lo, lo que nos prestaron. Pero ya lo tenemos, ya estamos ahí. Así que mil quinientos chicos de Moreno van a poder llevarse un juguete en esta Navidad. Gracias a todos los colaboradores de Nutriendo el Alma. Buenísimo, o sea que faltan, o sea, falta, pero falta muy poquito a comparación del de total, ¿no?、Eh, 11 mil pesos, que igual de todas formas、eh, se sigue, sigue habilitado、eh, el alias, ¿verdad? Sí, s í e n el alias que es doy una mano, nos pueden ayudar, ya me preguntaron todo, le digo, bueno, vamos a llegar de una u otra forma cuando、eh, compramos los últimos juguetes. Eh, nos, nos prestaron para poder pagar en la juguetería y venirnos con todos los juguetes. Faltaban 9 5 mil y bueno, son 60 personas que pongan 1.500 pesos, no es tanto. Y empezamos, empezamos, bueno, de las 60, creo que conseguimos 52.、Eh, y encima, en el día de ayer, bueno, yo medio como que suspendí las actividades porque mi hijo Renzo, que es el locutor del grupo, tenía la fiesta de, de, del egresado del colegio. Así que ayer es como que no estuve pidiéndole ahí a la gente o publicando por todos lados que nos ayuden.、Eh, hoy ya vuelvo al ruedo, así que calculo que en el día de hoy terminaremos la campaña. Los juguetes ya los tenemos todos. El merendero de la Mola se los llevó. No va a ser fiesta en Francisco Álvarez. Y van a repartirle los juguetes a los chicos por las casas porque está devastado Francisco Álvarez.、Mm. Todavía sin luz. Algunas casas sin agua por el temporal de la madrugada del domingo. Así que a Lilian de Lo La Mora le pareció que no, que no era como para festejar, que prefería repartirle lo que tenía de comida y los juguetes a los chicos y no hacer el festejo. Ya tienen todos los juguetes. Ayer se llevó los juguetes Ariel y Sandra del Comedor de los Gurises, que mañana tenemos la fiesta ahí en el barrio de La Porteña. Y, y bueno, y tenemos todos los juguetes para、eh, Manito Bondadosa, que es el más grande. Que también por cuestiones del temporal y por cómo está el barrio, Papá Noel va a venir unos días más tarde y lo vamos a pasar a la semana que viene. Bien, bien. Ahí,、eh, ya con las fechas, entonces ya todas reprogramadas o programadas para, para los festejos.、Eh, la gente con las, las organizaciones,、eh, contame cómo iban recibiendo、eh, estos, estos donativos en este año tan peculiar. Bueno, la, la idea era juntar muchísimos juguetes usados en buen estado.、Eh, esa campaña no nos fue muy, muy bien. Viste que la gente, yo creo que de la pandemia para acá está dura en trasladar cosas, en llevar, en traer, escéptica, no sé cómo ponerle el término. Antes juntábamos más cosas cuando hacíamos alguna campaña. Pero bueno, de juguetes usados habremos juntado unos 200 más o menos, porque 6 o 7 colaboradores se pusieron. La camiseta y empezaron a juntar entre los parientes, entre los compañeros de trabajo, así que nos juntaron 6 o 7 colaboradores, 20 o 30 juguetes. Eso lo fui a buscar yo en el auto a Lanús, que le quiero agradecer a Miriam, a Linier, s a Alejandra, a Marianela que nos juntó acá en un supermercado, también 30 juguetes, a Josefina que todavía me falta ir a buscar unos juguetes. Y. Y después el resto, bueno, la idea era poner en la caja de ahorro、eh, lo que cada uno pueda para ir a comprar juguetes al mayorista. Eh, eh, la idea, más o menos, el estimado era que pongan 1.500 pesos cada uno, algunos pusieron más, algunos pusieron menos. Y con eso fuimos haciendo, a medida que íbamos recaudando, compramos pelotas plásticas en una fábrica, en otra fábrica unas muñecas y unos juegos de rastrillo y pala. Bueno, y bueno, después en el barrio de Once, que hice dos compras grandes, dos días,、eh, uno la semana pasada y uno antes de ayer, para tener juguete s para los chicos. Como te contaba antes, bajamos un poco la calidad, ¿viste? O sea,、eh, van a ser más chicos los juguetes, unos cubos mágicos, unos mazos de naipes, rompecabezas de cartón, autitos plásticos. O sea, tuvimos que bajar las aspiraciones porque. Cualquier juguetito de lo que se entregábamos antes vale, vale hoy, no sé, c u a t r o o cinco mil pesos. Imagínate que si para 1.500 pibes compras juguete s de cinco mil pesos, necesitas siete millones de pesos. Ayer orgullosamente puse que habíamos superado el millón de pesos, gastamos Un que cuarenta cuatro millón Creo y mil pesos en juguetes. Un cuarenta cuatro millón y mil pesos fue todo lo que se recaudó、eh, en la campaña. No, perdón, gastamos un cuarenta cuatro millón y mil Y en el momento que lo puse habíamos juntado un veinticuatro millón mil... porque estábamos a veinte mil、mm. pesos de, de... a s í que bueno, re contento, ¿no? Igual porque vos sabés que, que para los chicos la calidad del juguete y esto que el otro es lo que menos importa, pero que Papá Noel esté y estos chicos que la pasan muy duro durante todo el año, que puedan tener un juguetito, una bolsita, un paquetito. Yo creo que es lo más importante, ¿no?、Uh -huh. O sea, hace cinco años y medio que trabajo para esto, para darle、eh, sonrisas a los pibes.、Uh -huh. Sí, y hemos visto que iba a estar Papá Noel ahí、eh, en Moreno por los bomberos, ¿no? Por una actividad de, del 23. Sí, sí. O sea, después, aparte de esto, para la gente que no sabe, vos porque me seguís y ves los estados、uh -huh. y los Instagram. Hicimos un proyecto con los colaboradores que se llamó Proyecto Papá Noel. Yo tenía ganas de tener un buen traje, de buena calidad, que nos dure toda la vida.、Eh, nunca había hecho yo el personaje. Así que, bueno,、eh, hicimos una colecta. Necesitábamos más o menos algo así como ciento y pico de mil pesos para caramelos y el traje. Hicimos una colecta hace como un mes. La verdad que anduvo rapidísimo, en dos días la resolvimos. La gente ponía, no me acuerdo ahora, tengo una mezcla de campaña que me p e r d o n e n el cimiento, pero creo que había que poner de 800 pesos para juntar para el traje. Bueno, juntamos los ciento y pico de mil pesos, compramos los caramelos, mandamos a hacer un traje. Ya hicimos cuatro salidas en una plaza de Moreno, en otra de Merlo, en un barrio,、eh, en la plaza de Buján, en Moreno también. Y bueno, la idea era hacer esta semana también,、eh, toda la semana, ir con un sillón, con Papá Noel, con la máquina de fotos, con un cartelito pidiéndole a la gente si acercaba un alimento para los comedores o si nos agregaba a Instagram y nos mencionaba en una historia, que los chicos se saquen fotos con Papá Noel. La verdad que el proyecto es maravilloso, la carita de los chicos, lo que he visto, a pesar del calor que hace d e n t r o del traje,、eh, l e i m a o He visto de las caritas de los chicos, los abrazos, lo que te dicen.、Eh, es hermoso, pero hermoso, hermoso. También el proyecto estuvo atentado por, por el temporal. Pensá que vin vinimos d el último día、eh, de cinco horas de hacerlo en Moreno y Merlo y justo se largó el temporal acá. Bueno, c a l c u l o que allá también. Y tuvimos que suspender lunes, martes y miércoles porque íbamos a barrios que están totalmente anegados y donde toda la gente que nos iba a ayudar están sacando ramas, árboles. Así que, bueno, lunes, martes y miércoles nos vimos atentados por, porque no daba como para festejar.、Mm. Así que, mira, estoy con mi hijo Renzo en este momento en la cama que vino ayer de La Plata con muchas ganas de salir ahora dentro de un rato. A recorrer las calles de Moreno de, de, de Papá Noel, así de sorpresa, ir a alguna escuela o algo. Capaz que lo hacemos.、Uh -huh. Y después, mañana hacemos en Los Gurises. El sábado de la mañana, en un negocio que siempre nos ayuda mucho, que se llama Eléctrica Bachetti, e s t á acá en Moreno, a las de 10 a 1, vamos a estar con Papá Noel.、Eh, o sea, el comerciante es un colaborador nuestro, y yo、uh -huh. para devolverle algo de lo que. Siempre nos da durante todo el año, le propuse hacer una fiesta en su negocio. Vamos a llevar la pochoclera, la máquina de copos de azúcar. Él nos compró los insumos, compró él también unos juguetes en lo s mismo s mayorista s nuestro. s Los primeros 200 chicos que vayan van a tener un juguete gratis.、Eh, vamos a regalar pochoclos y copos de azúcar y va a estar Papá Noel para recibir cartas y sacarse fotos con los nenes. Y lo mismo que la verdad que te cuento que es un orgullo cuando me llamaron el mismo sábado, pero a las 7 de la tarde, en el cuartel de bomberos de Moreno, que tienen un super árbol que hicieron hermoso, que está en la esquina del cuartel, un emblemático árbol. Bueno, va a estar Papá Noel, vamos a dar pochoclo, vamos a dar copo de azúcar, se van a sacar fotos, vamos a recibirle las cartitas a los chicos. Vamos a hacer una fiesta grande, y bueno, para mí es un orgullo porque de chiquito siempre admiré a los bomberos.、Eh, siempre me ayudaron en estos cinco años y medio cada vez que fuimos a hacer una fiesta, algún comedor o merendero. Y esta vez poder organizar algo con ellos y ser el Papá Noel oficial de los bomberos, no sé, es una alegría que le comentaba ayer a mi hijo cuando veníamos. Me encantó. La idea, y bueno, espero que e l sabe á b estar muy emocionado. Va a estar llorando, papá. Luis. <ríe> me imagino, me imagino ahí con todo el, todo el trabajo. No, que tienen todavía por delante, digo, porque en octubre creo que charlábamos, que nos contaban sobre el inicio de este、eh, proyecto y me decías: bueno, falta muy poquito, faltan estos 11 mil pesos que invitamos a que se sumen a dar、eh, una mano,、eh, pero que ahora se viene toda la, la, la otra parte del trabajo por la que se estuvo elaborando todo, todos estos meses. ¿no? Entonces, como recién también arranca esta parte linda de, de, de, de la colecta. Sí, sí, bueno, llega el momento de poner el cuerpo, de poner el cuerpo dentro del traje, del calor, que por suerte esta semana parece que no va a ser tanto,、uh -huh. y también de la alegría, ¿no? De concluir el trabajo, de verle la cara a los nenes, de ver la cara h a s t a los padres, hasta algunos grandes, ¿viste? Hay gente que se emociona mucho. El otro día, caminando en la estación de Merlo, que fuimos.、Eh, ¿Viste? Te viene la gente y te pide sacarse fotos la gente grande. O muchos hacer videollamada con los nenes que por ahí están en las casas.、Uh -huh. Y viste, Jorge se prende n todas. Así que videollamada,、eh, s a l u d i t o Papá Noel hizo, parecía Messi, Papá Noel de tal. Todas las cámaras que tenía. Buenísimo, buenísimo. Así que ahí e c h a la invitación.、Eh, sobre todo para quienes quieran colaborar con Nutriendo el Alma. Nos repetís de vuelta el alias. s、sí, i el alias es Doy Una Mano, todos juntos doy una mano. Y el WhatsApp es 11-6297-8888. Ahí le explicamos todos los proyectos que hacemos, darle de comer con un tren de fideos durante todo el año. Pero no se asusten si no notaron el número, que hicimos tantas cosas en estos cinco años y medio, que tengo el orgullo de que si pones Nutriendo el Alma en Google salimos más de 50 veces. Así que ahí van a tener todas las redes. Busquen en Google Nutriendo el Alma y ahí se comunican conmigo, le contamos, se suman, siempre con un granito de arena.、Eh, que pueda juntar unos juguetes, algo de ropa, o si quieren poner algo de plata, 500 pesos, 800 pesos, 1000 pesos, toda gota moja. En esta lluvia de alegrías. Sin duda, sin duda. Y después echa la invitación ahí para, para el fin de semana.、Eh, y bueno, como siempre, Jorge, te agradecemos estos minutitos. Sabemos que estabas ahí trabajando, ultimando los detalles para cada uno de estos、eh, festejos y también de, de entrega. Así que bueno, nada, desde acá un abrazo grande. Y si, bueno, y si ves a Papanoel, también un saludo por ahí. Bueno, muchas, pero muchas gracias a ustedes principalmente que siempre nos ayudan a difundir, porque también esto se hace gracias a ustedes. Y bueno, a toda la gente y a toda la audiencia, ayuden a Nutriendo el Alma, a quien sea, pero principalmente tengamos una linda Navidad y un próspero Año Nuevo. Abrazo grande.